Bueno, ya lo hemos anunciado en el sumario del magazine informativo Caixo Berriozar de hoy. Tenemos ya por aquí a las dos invitadas de la entrevista de hoy, Marian López de Zubiría y Amaya Goñi. Amaya Goñi, una conocida para esta Radio que viene todos los viernes, eh, pero hoy no viene a hablarnos de montaña, eso será mañana. Hoy viene a hablarnos de, de los campamentos de Kiliki junto a Marian. Eh, Marian también una, una experta en esto de los campamentos y en, eh, en el mundo del ocio en verdad. Rezar, Egunon eh, Mariana, Egunon Amaya Egunon, Egunon Sabi Bueno, eh, de nuevo os habéis embarcado en la aventura de los campamentos Kiliquis eh, Zuaza 2014 eh, contarnos un poquito eh, cómo surgió toda esta idea de empezar a organizar de nuevo en esa segunda etapa de Kiliqui los campamentos Bueno, pues eso es un poco, ¿no? Hemos hecho como una segunda etapa la primera era eso cuando llevamos más la ludoteca y así Y bueno, como el equipo de monitores seguíamos haciendo actividades y siempre nos ha gustado un poco esas actividades y, y veíamos que no se hacía lo que es un campamento de, de verano, ¿no? de los de coger la mochila y, y estarte una semana, pues bueno, nos animamos. Salió el primer, bueno, el primer año, digamos, y tuvimos muy buena experiencia. Repetimos el segundo año y la gente también respondió muy bien, quedó muy contenta, con muchas ganas de repetir. Y bueno, cuando llegas con la mochila dices, bueno, el año que viene, ¿qué no? Y ya cuando empiezan estas fechas dices, venga, pues nos animamos y ya otra vez el equipo de monitores estamos ahí puestos con toda la preparación y, y bueno, ya pronto tenemos lo que es la las inscripciones para que la gente ya se ya se anime. Ajá. Eh, luego comentaremos sí. un poquito, porque este año sí que hay novedades en cuanto a inscripciones, en cuanto a plazas y demás, pero Amaya, cuéntanos un poco por qué esta cosa de repetir todos los años eh, Zuaza, ¿qué, ¿qué aporta Zuaza a Kiliquí? Bueno, pues la verdad que es un, es un sitio que, que da mucho pie a estar muy a gusto con los chavales, no ellos tienen sus actividades de agua y, y también con los monitores de allí, no entonces eh, bueno, a los Kiliquís nos, nos gusta mucho Zuaza Y bueno, pues la verdad que, puestos a pensar a dónde nos vamos de campamento, ya ni nos lo pensamos, ¿no? Pues azuaza que está muy preparado para, para estar con los chavales y, y para los monitores también. Y entonces, bueno, pues ahí allí que vamos. Supongo que el hecho de que sea una, una isla eh, libre de carreteras, libre de tráfico, también facilita la cosa eh, y, y, bueno, pues supone eh, la tranquilidad que, que da un sitio así, ¿no? Sin, sin vehículos. Eso es, te olvidas un poco de todo, ¿no? Entras en el barco y ya dices, bueno, una semana que me olvido de, de todo y para eso yo creo que a nosotros también nos viene como, como muy bien. Sí, sí. Y es verdad que hay campamentos, eh, bueno, eso, ¿no? Igual pasa una carretera y tienes que estar muy pendiente de los críos, tal, pues que allí esa tranquilidad luego repercute en, en el clima, ¿no?, del mismo campamento. Sí, está muy preparado para eso, para todo lo que son las cabañas, las instalaciones, todo está ya preparado para, para estar en contacto total de la naturaleza, Y, y disfrutar del medio ambiente y, y las infraestructuras que ofrece la propia isla eh, bueno como que en la gestiona ahora nos comentaréis un poquito las actividades que ellos eh, ofrecen eh, bueno pues le dan a este campamento también un puntillo de, de aventura ¿no? ¿Qué, qué actividades realizáis realizazáis con, con los monitores de la propia isla? Bueno, pues allí cuando bueno, en Suza te organizan ¿no? eh, una actividad de agua por lo menos al día no y, y tienes pues piragua se hace piragua se hace windsurf, se hacen pedaletas se hace bueno también hay una actividad que se hace de deporte en el frontón y y, remo? y remo también hace, se hace remo ¿no? entonces todas esas actividades son dirigidas como monitores de allí que ya son experimentados y ya saben y te explican técnicas y de todo y bueno siempre es muy controladas las actividades los chicos siempre los chavales siempre se tienen que poner un chaleco para en, el en cualquier momento en el momento que pisan el agua tienen que llevar un chaleco puesto con lo cual ahí se está no hay problemas vamos ningún ningún miedo y eso entonces esas actividades las van pues te la van poniendo cada día y, y la que te toca hacer pues esa O esa que tienes que hacer, y bueno, pues el, por lo general los chavales encantados, ¿no? Siempre siempre responden muy bien y, y les gusta mucho. Esas son las actividades que propone la, la isla pero lo que hace que los campamentos kiliqui eh, tengan un tinte especial eh, es el que le da la propia asociación kiliqui, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que se encuentran las chavalas y los chavales, Marian. Eso es, pues no sé qué pasa en esa isla, pero es verdad que siempre que vamos los kiliquis nos encontramos con, con algún personaje, alguna historia, cosas que, que van pasando, ¿no? Entonces, bueno, el, el primer año eh, coincidió que que había una historia sobre un circo, había unos personajes de circo. Entonces, es verdad que los Kilikits pudimos ayudar a hacer una una función, una función, una función al final. ¿no? Entonces, bueno pues los talleres que hacíamos eran en base al circo, pues malabares. Eh, bueno, pues sí que nuestro campamento va siempre ligado a una, a una historia. ¿no? Entonces, el año pasado también coincidió que nos encontramos con una señora, la señora Enriqueta, que también fue un personaje muy querido. Y ella nos enseñó también un poco a cuidar la naturaleza a cuidar los, los elementos de, de la isla y, y bueno pues como cómo se puede cuidar no un poco la, la naturaleza entonces es verdad que eso le da como esa chispilla no al campamento que pueden surgir pues eh, bueno pues diferentes cosas no igual estás haciendo un paseo y de repente aparece un personaje que nos dice algo que nos da pistas uh -huh. Y eso entretiene mucho a los, a los chavales y les, y les motiva también, ¿no? Para que igual el último día pues siempre haya alguna celebración, alguna, alguna cosa así el año pasado eh, hubo un desbordamiento de, de inscripciones vamos a decir porque al final tuvisteis que, que contratar otro campamento eh, porque realmente bueno, pues eh, hubo una avalancha de chavalas y chavales que se apuntaron al, al campamento eh, este año mmm, creo que se va a regular de alguna de alguna manera eh, cuéntanos un poco marian Sí, bueno, pues el primer año es verdad que, eh, bueno, pues encargamos un campamento que son 48 plazas y bueno, pues salió muy bien y, y a saber es verdad que el año siguiente como que hubo ese boom de boca a boca que la gente se apuntó y claro, pues fue el doble de gente. Eh, sí que pensamos un poco las posibilidades que teníamos y bueno, pues la verdad que sí que nos daba mucha pena igual que se quedaría gente fuera y, y bueno, pues viendo que teníamos más equipo de monitores y así... Pues lo hicimos. Pero bueno, es verdad que al final eran muchos muchos niños, eran claro, dos campamentos de allá que son, bueno, al final fuimos como 90 críos uh -huh. o algo así. Y entonces, bueno, pues la verdad que estuvo muy bien, pero este año lo que hemos, eh, he pensado eso, ¿no? Pues con los recursos que tenemos, los monitores que somos, pues lo más viable era otra vez eh, volver a un solo campamento. Uh -huh. eh, se trata de medir eh, fuerzas dentro de la asociación pues para que sea un campamento eh, equilibrado Amaya, creo que empiezan la, las inscripciones eh, el lunes que viene ya, 14 y estaréis en el Culturgun el 14 y el, y el 15 de, de abril Cuéntanos un poquito eh, acerca de, de las inscripciones qué es lo que tiene que hacer la, la gente para inscribirse Bueno, pues como dices, sí, hay que acercarse al Kulturgune... ...el 14 y el 15 de abril... ...y a las mañanas estaremos de 12 a 1 y media... Y a las tardes de, de 5 a 7, ¿vale? Entonces, la gente que quiera apuntar a sus hijos, bueno, pues no tiene más que acercarse. Uh -huh. En un primera instancia va a ser una prescripción, es decir, les unos datos, solamente hace falta eso y apuntaremos, ¿vale? Porque como ya hemos dicho que las plazas son limitadas, luego si se apuntan más niños de las plazas que tenemos, lo que se hará es, será un sorteo uh -huh. para ver cómo se reparten las plazas, ¿vale? Entonces, lo primero va a ser una prescripción y, bueno, esas son las fechas lo que se quiere intentar es que todo el mundo tenga eh, posibilidad de, de acceder a la plaza aunque no todo el mundo lo va a conseguir no pero pero por lo menos que todo el mundo bueno pues tenga la, la misma posibilidad lo que sí que es cierto que este año otra otra novedad es que eh, las chicas y los chicos de, de berrezar tienen prioridad eh, ante ante los de fuera no eso es la verdad que contamos con una subvención del ayuntamiento de berriozar y nos parecía lo más Bueno, pues lo más normal que, que se aproveche con los chavales de, de berriozar la idea del sorteo a ver para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades porque no porque una persona pueda venir el día 14 a las 12 de la mañana y apuntar a luego ¿no? pues a su hijo o a todos sus amigos Y luego ya nos quedamos sin, sin plazas, ¿no? Vemos que todo el mundo tiene que tener la misma posibilidad de apuntarse y luego pues el, el sorteo pues ya... Lo decidirá ya, la suerte, eso ¿no? Eso es, sí. Más que la más que el no el poder estar allí a tal hora, uh -huh. la gente trabaja, la gente tiene otras cosas, entonces veíamos que primero que se apunten todos los que quieren ir y luego pues un sorteo. Uh -huh. ¿El sorteo cuándo se va a celebrar? El sorteo está pensado para el día 28 de abril a las 6 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música. ¿Eh? Será público y para que pueda ir también la gente y, y de ahí ya se sacarán las listas eh, bueno pues eso, con las personas que, que hayan obtenido plaza. Uh -huh. eh, cierto es que en comparación a los años eh, anteriores, este campamento es un poquito más caro, eh, pero sigue siendo igual de, de accesible, ¿no? Eh, este año creo que cuesta 155 euros. Eh, ¿Qué hacéis para que estos campamentos sean así de, de, de accesibles, no? ¿No? Bueno, pues cuenta, como ha dicho María, contamos con una subvención del Ayuntamiento de Riozar y aparte pues la Asociación Kiliki también aporta su, ¿no? su granito de arena. Entonces, bueno eh, sí que también decir no pues que la isla de Zudaza es, es más asequible que igual cualquier otro otro sitio y aparte pues bueno, los monitores que vamos siempre somos voluntarios no lo hacemos aquí por, por amor al arte, y que bueno, vamos muy, muy contentos todos los que vamos, entonces Bueno, eso hace que se reduzca mucho, ¿no? Porque, claro, en, si fuéramos una empresa, seguramente eso no sería así. Uh -huh. Pues seguramente eso no sería así, seguramente también sería otro tipo de, de campamento, ni mejor ni peor, pero distinto eh, en cualquier caso. Eh, no sé si tenéis alguna otra cosa que, que comentar en torno a, a los campamentos, eh, un poco para la gente que nos esté escuchando, eh, si queréis clarificar alguna alguna cuestión. Sí, no sé si hemos dicho que están destinados a, de primero a esto de... De primaria, ¿eh? Lo que es la, la primaria. Hacemos uh -huh. esas edades. Uh -huh. Luego lo que hacemos allí es dividir por grupos. Entonces tenemos eh, cuatro grupos. Sería eh, mayores y pequeños y castellano y euskera, uh -huh. ¿vale? Por eso también el día de la inscripción cada persona se apuntará ya en su grupo. Digamos que por edad o por idioma ya te apuntas en tu grupo. Uh -huh. Y de ahí se harán los cuatro sorteos de cada grupo, uh -huh. ¿vale? Para aclarar un poquito eso. Pues queda queda dicho, queda hecho el, el llamamiento, a nosotros se nos agota el tiempo, no nos queda nada más que agradeceros que os hayáis eh, acercado a los estudios de Berriozar y Ratia, Esquerri eh, Casco, eh, Trotzagatik y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias Berriozar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial.